Olvida te Olvida de ti tu tutti la malicia Olvida quando ti ha appostato Ganna è la villa Orgullo contra orgullo, no te llegan a nada, y en lo que creía ya no sirve de nada, El Cambio que no quieras patear a tu puerta, ahí se ven los gallos si resisten su cresta, si ¡Sí resisten su cresta, ahí se ven los gallos, orgullo contra orgullo, no te llegan a nada. Ahí se ven los gallos. Si ¡Sí resisten tu crasta Acá da tu con vina. ¡La verdad es tu amiga! ¡Resiste tu crasta! ¡Ahí se ven los gallos! ¡Ahí se ven los gallos!